Eh, Emilio Ruchanqui, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Buenas salvan, tardes. porque en el brete comunicacional nos pusimos a sanatear. Cintia sabe un poco más que yo del tema, eh, pero vos sos la palabra autorizada. ¿Cómo te va? Vas a venir a, a Santa Rosa a hablar puntualmente de cannabis y medios de comunicación y nos encanta estar hablando con vos. Decíamos este que sos una de las voces más sabedoras de estas cuestiones. ¿Con qué expectativa venís eh, y tirá una línea de lo que pensás charlar? Bueno, vengo con, voy mejor dicho con muchas expectativas, nunca estuve en La Pampa, más que alguna vez haciendo dedo eh, hace muchos años, y, y me parece que mi expectativa principalmente es poder informar, que es algo que no está sucediendo mucho a veces, también poder mostrar algunos errores, si es que son errores muy comunes en la prensa, escrita, pero también en la radio y y la televisión, que tienen que ver en cómo conceptualizamos el fenómeno del, del consumo, ¿no? Eh, principalmente cuando hacemos esa metáfora de, de subjetivar a, la, a las drogas, ¿no? Cuando decimos, qué sé yo, eh, la droga me mató al hijo, o ese tipo de cuestiones, ¿no? La droga mata, o la droga avanza en el país, etc. ¿no? Este, pensando que cuando nosotros subjetivamos a las drogas... Eh, objetivamos a los consumidores es decir le quitamos derechos a los consumidores cuando personificamos en las drogas estamos diciendo que las personas que consumen como muchas veces se escucha en los sectores más ligados a la iglesia son esclavas de la droga etcétera etcétera y eso es una lógica eh, anti derecho ¿no? eso es lo que también después permite o avala eh, la, las internaciones compulsivas etcétera donde no la, la, la palabra de la persona no tiene no tiene ni, ningún peso principalmente eso, pero también mucho, muchas cuestiones que tienen que ver con la violación a la intimidad de las personas que están bajo algún tipo de proceso penal por drogas o por con algún tema médico. Uh -huh. este, que Voy a llevar ejemplos bastante claros, no, no, nada, nada ambiguo, sino que voy a llevar ejemplos muy claros uh -huh. Emilio, cuando escribiste el libro Mundo con Drogas, bueno, contábamos recién Sos uno de los periodistas que se ha especializado en, en la temática eh, Era otro el contexto político y social eh, ¿Cómo aplica este libro hoy? Mira el libro es un pantallazo de lo que hay en el mundo, de lo que había en el mundo en 2015 Hay algunos, digamos, el libro sigue manteniendo eh, la vigencia de los sistemas que, que trabajé, como es Suiza, Espa es suiza con, con la reducción de daños, con las salas de consumo uh -huh. controlado, es decir, lugares donde uno puede inyectarse cocaína, heroína, etc., eh, bajo ciertas normas de seguridad, eso continúa, aunque Suiza ha avanzado eh, en la despenalización y está encaminándose hacia la regulación del cannabis. En el caso de España, eh, eh, hoy tenemos a Podemos presencialmente eh, Sí. peleando también por la regulación del cannabis, lo que tiene España son clubes de, de cultivo, eh, que es algo que se podría aplicar también en la Argentina, es algo que se aplica en en, en Uruguay, que es eh, un esquema que ni siquiera es ilegal ante las convenciones internacionales de drogas, donde nos juntamos a quienes nos gusta consumir cannabis y cultivamos, siendo todos mayores de edad, firmando un papel que dice que previamente somos consumidores, o sea, no se inicia nadie nuevo en el consumo, Eh, y donde no hay trascendencia a terceros porque se cultiva en un lugar y se fuma en ese lugar, si las personas se lo quieren llevar, se lo llevan bajo su propio riesgo, el cannabis, eh, y donde no hay profit, ¿no? donde no hay ganancia. Es decir, se pagan sueldos, pero eso no implica que el sueldo sea una ganancia. Es decir, nadie se hace millonario. la plata Se pagan sueldos y si hay superávit se vuelca al club. Eh, eso también sigue vigente, aunque ha tenido sus avances y retrocesos. Cada tanto lo voy... Este, actualizando a partir de un sitio que se llama mundocondrogas.com eh, y y por el Facebook. Y después, eh, en el caso de Estados Unidos, sí, se ha ampliado. Yo trabajé en el estado de Colorado, pero se han sumado Alaska, se ha sumado Oregon. Eh, lo que trabajé en particular es Colorado, porque Colorado es, digamos, eh, creo que fue el lugar más serio de todos, además se sumó California, no, no me puedo olvidar de ese detalle, de lo que son las regulaciones de cannabis, eh, para uso adulto, ya no solamente medicinal, que eso involucra a la mitad de Estados Unidos. Yo no me meto mucho para el tema del cannabis medicinal en particular, porque los fines médicos y los fines científicos están en las convenciones, están dentro de la letra. Que no se cumple es otro uh -huh. tema, pero están en la letra. Yo aposté el libro, o mejor dicho, traté de demostrar los países que estaban en crisis con el concepto de las convenciones internacionales, con el concepto de la prohibición. Eh, por supuesto que está Uruguay... Eh, que ya lleva 5 años de regulación con muchísimos eh, aspectos positivos y con todo lo que ha sido este afer con los bancos, con los bancos internacionales que en parte bloquean que la, que la regulación se lleve a cabo, porque no permiten que las farmacias, que es donde se, el dispositivo que sería de venta masiva de cannabis, eh, puedan tener cuentas eh, bancarias, ¿no? cuando al, al mismo tiempo el Estado obliga que tengan a los empleados concluidos Con, con cuenta bancaria, por lo tanto se tuvieron que pasar efectivo, muchas se fueron, eso impidió ampliar el sistema, entonces ahí hay otra pelea que fue apareciendo después de la regulación y antes digamos y después de la salida eh, del libro, y después está el caso de Bolivia, que más o menos está igual con lo que es la lucha por por la regulación de la hoja de coca. ¿Le está faltando el libro Canadá? Uh -huh. Que yo creo que eso es, tal vez eso haya sido el, el cambio más grande desde que se publicó el libro, porque Canadá recordemos que está en el G7, en el grupo de los 7 países más poderosos e industrializados del mundo, además están en el Commonwealth, que es, como ustedes saben, eh, le juran fidelidad a la reina de Inglaterra, pero más allá de todo de eso, en el Commonwealth está Australia, está Sudáfrica, está Nueva Zelanda, o sea, también hay países bastante avanzados, si se quiere, y del primer mundo, eh, y toda esa regulación no entró en funcionamiento, va a entrar el 17 de octubre, la ley es, es muy interesante, se basa mucho en lo que ha pasado en Colorado y también en lo que ha pasado en Uruguay, y me está faltando. Tengo muchas ganas de poder viajar y, y, y tal vez sumar un capítulo al libro. Creo que ha cambiado eso, que, que ha entrado a jugar Canadá, y que también y creo que no no es menor lo que está pasando en México. El libro en, en algún punto nace por lo que pasa en México, por, por, por la guerra contra las drogas o la supuesta guerra de las drogas, y un contador que no para, no sé hoy se habla de, de alrededor de 250.000 personas asesinadas en el marco de la guerra que empezó en 2006, eh, de alrededor de 30.000 personas desaparecidas, pero con López Obrador en el gobierno, eh, con algunos de sus ministros y ministras que están a favor de la regulación, con la CEPAL, que esto es importante, por la CEPAL es la oficina de la ONU para, para Centroamérica y para Latinoamérica, con la Secretaria General de Cepal diciendo que hay que regular las drogas para para eh, empezar a terminar realmente con esta supuesta guerra. Eh, creo que esos han sido cambios importantes, digamos, también por primera vez una funcionaria de la ONU está diciendo que hay que regular. La ONU ya viene diciendo, muchos organismos de la ONU vienen diciendo que hay que despenalizar la tenencia de cualquier droga para consumo personal. Lo mismo que dice la Corte Argentina eh, a partir del fallo de Riola. Pero yo creo que este cambio de empezar a mirar la regulación como una salida potable, más allá de la despenalización, que es algo necesario, también son cambios grandes que se dieron en estos años. Hace un rato hablabas de Podemos, ¿no? este Esta organización política española que además tiene eh, su área cannábica y que plantea proyectos. ¿En Argentina hay algún partido político que se haya hecho eco de, este, de esta temática, de esta problemática? mira en Argentina nosotros... En 2012 hemos tenido un acuerdo, digo nosotros, pensando en la revista THC y también en parte del activismo canábico, eh, con tres dirigentes de tres fuerzas. Con Ricardo Gilavedra, de la UCR, que hoy sigue siendo un referente uh -huh. de la UCR, aunque no esté no, no, no, esté, no sea más diputado. Eh, con Diana Conti, del Frente para la Victoria, y con Victoria Donda, de, de Libres del Sur. Victoria Donda sigue siendo hoy diputada. Con estos tres referentes y buena parte de de, de, la, digamos, de, los, de los diputados y diputadas de, de sus partidos, en el caso de libre del Sur, todos estaban a favor, presentamos un proyecto que implicaba no solamente la despenalización de la tenencia para consumo personal, sino bajar las penas de la tenencia simple, lo que se hubiera ayudado mucho en, en lo que conocemos como mulas o, o correos humanos, en todo ese fenómeno de prisionización que involucra mayormente a las mujeres, eh, y, y también, eh, digamos... Se, se pensaba en autocultivo, se permitía el autocultivo, y, y había una serie de reformas interesantes. Eso no no salió a la luz. Eh, lo, lo frenó, en parte, el, el lobby de las comunidades terapéuticas, pero también la Iglesia Católica, a partir del Padre Pepe, que, me acuerdo, publicó dos editoriales, una en Tiempo en Argentina y otra en La Nación, eh, diciendo que, que era el momento de despenalizar, que esto era una cosa muy de la clase media, y si nos ponemos... A examinarlo es más o menos lo que dijo sobre el aborto también. Creo que nosotros, yo en particular vengo advirtiendo esto sobre sobre la iglesia y sobre los curas villeros. No quiero meter a, la, uh -huh. a los curas opción por los pobres porque ellos tienen otra opinión, ellos están a favor. Pero hace tiempo que vengo diciendo esto sobre, sobre el paternalismo y sobre el perfeccionismo que involucra esta mirada. Eh, y ahora que digamos, hemos escuchado las barbaridades que ha dicho este cura en, en medio del debate por el aborto, tal vez más gente se ha tomado conciencia. Eh, pero esto viene de antes, y, y hay que decirlo. Y además hay que decir que eh, esta visión eh, también está muy contagiada en, en ciertos líderes de movimientos sociales y de movimientos sindicales. No me olvido de, de lo que ha dicho Moyano, de lo que han firmado en contra del aborto. Creo que son discusiones que son muy vinculadas. Entonces en Argentina ha habido eh, y hay todavía algunos referentes políticos a favor, hoy el FIT, el frente de izquierda, está a favor, eso tampoco lo podemos obviar, y, y han hablado a favor y están en las marchas, pero todavía sigue siendo algo eh, marginal. No les, no les puedo adelantar mucho, pero sí es cierto que a partir de la de la apertura del debate del aborto, se empiezan a escuchar algunas inquietudes de regulación del cannabis, incluso en la bancada oficialista. Uh -huh, uh -huh. Eh, no puedo adelantar mucho más que eso. Bueno, de hecho, sí. es la primera vez que lo digo. pero De, sí. de, de, todos, mo de todos modos, eh, hacete una evaluación eh, de, del contexto ya nacional, si querés. Venimos de, de hace unos pocos años donde un ministro de la Corte Suprema decía que se ponía a tener una plantita en el balcón. Quedó la jurisprudencia esa de la Corte, pero sin embargo... La realidad hoy es bastante diferente. Teníamos que era la policía de, de entre, en Entre Ríos fue que mostrar los bebitos de, de cannabis. Sí, de ese cannabis semana. por nacer, ese plantile. Bueno, ese fue el ejemplo... Las dos vidas, sí. las dos plantas. <risa> las floradas y las la, la pequeñas. Bueno, ese fue como un paradigma bizarro de lo, de lo que de todos modos viene siendo una política sostenida del gobierno nacional copiada en general en las provincias. ¿Cómo crees? ¿Crees que se va a salir de esto? Además, se me ocurre decir a mí, pero más vale que el que sabe esos vos, hay un, un movimiento paradójico, porque socialmente este da la sensación de que cada vez el cannabis para uso adulto, como decís vos, está más instalado incluso por parte de sectores o generaciones que hace, qué sé yo, 10 años lo hubieran considerado un pecado mortal. Sí, mirá, eh, el tema de, de, las, de, de las fuerzas federales y las fuerzas provinciales se ha complejizado por usar un eufemismo a partir de la llegada de, de Patricia Burrich al Ministerio de Seguridad, pero también de su secretario de, de seguridad, este de Bursaco. Bursacco tiene ya un recorrido en, en el tema de la guerra a las drogas, es alguien que apoya esta guerra. Hace un tiempo publiqué un pequeño artículo analizando los narcoblef, digamos, ¿no? Que sí. son como este de las plantitas de entre Ríos, ¿no? Que también eso tiene que ver con un fenómeno que se llama desfederalización, que es una ley de 2005, eh, que permite a ciertas a las provincias que, que se inscriban, que adhieran a la ley, perseguir delitos menores de drogas. Esta ley ha sido declarada inconstitucional en Córdoba, que se adhirió, eh, ha sido declarada inconstitucional en la provincia de Buenos Aires, eh, Entre Ríos, que es donde surgen estos planteles, ahí también se, se desfederalizó a veces... Hay una gente que le dice la ley de narco boludeo no porque eh, en parte es eso es perseguir a la gilada y permitir que las policías provinciales tengan algún tipo de tajada y es verdad inventar la tajada porque como se persigue al comercio minorista pero también a cultivadores y cultivadoras lo lo que termina pasando es que se digamos aumenta la población carcelaria que es lo que pasó en la provincia de buenos aires que fue la primera en adherir. Y, y se crea esta cajita nueva, digamos, ¿no? para la policía provincial que antes cuando se cruzaba con algún tipo de, esto, de delitos directamente tenía que elevarlo a, a sus colegas federales eh, y después iba a la justicia federal. Que generalmente la justicia federal que ya estaba rotada de trabajo cuando llegaba una causa así de tenencia para consumo personal o de cultivo eh, personal, la desechaba rápidamente. Pero no pasa lo mismo con los tribunales inferiores, con los tribunales provinciales o ordinarios u ordinarios. Esa es una realidad. Patricia Burrich tiene una, una, una mirada eh, por momentos incluso ridícula sobre el consumo de drogas, sobre las drogas en general, eh, ha, ha dicho cosas eh, incomprensibles y muchas veces montan shows, lo vemos todo el tiempo, digo. en ese sentido eh, hay que también recordar qué pasaba en el gobierno anterior, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con, con Scioli y con Casal, ¿no? eh, hace poco, y esto lo voy a mostrar en la charla, Eh, a veces busco las fotos de esas mesas Donde se pone la droga, vieron los operativos sí. Que ponen la mesita con las dosis y la plata Y bueno. la balanza La balanza claro. bueno, de ve... precisión La balanza de precisión Y vos veías en la mesa, en el caso de Scioli Todos billetitos de 2 pesos Y hoy son de 5 y de 10 pesos Porque bueno, hubo inflación en el medio Pero no dejan de ser billetitos de, de muy baja denominación Y no tenían vergüenza De sacarse las fotos con esos billetes Entonces Eh, le da de comer a mucha gente también, ¿no? Ese es otro, el otro gran problema. Yo creo que cuando vos eh, haces política de drogas tenés que tener esa conciencia que a diferencia de otras luchas en las que, eh, que he cubierto como periodista en Página 12, como sea la diversidad sexual, pero también el aborto, eh, vos tenés generalmente y centralmente a la Iglesia en contra y a las ramificaciones que tiene la Iglesia, por ejemplo, en la comunidad médica. Muchas veces y lo vemos mucho con el aborto. Pero en el caso de las drogas tenés esto y además tenés a las fuerzas de seguridad, claramente. Yo creo que cuando pasó lo de cannabis medicinal, cuando se sancionó la ley, la oposición del Ministerio de Seguridad era ridícula. ¿Qué tenía que ver el Ministerio de Seguridad con una ley eh, médica, una ley de salud? Eh, las drogas son una caja de la policía, es así, no hay ninguna novedad. Digo, se la comen los ratones, o el otro día quemaron yeso en Salta, ahí hay mucha plata. Y no solamente es una caja de ellos, también es una caja de las comunidades terapéuticas, eh, es una caja de todo el sector de seguridad, que te vende narcotés, que te vende armas, que te vende cursos, etcétera Hay todo, digamos, una cadena alimentaria en el mundo de las drogas, que es muy difícil cuando uno va a debatir, pelear contra gente que sí tiene poder económico eh, para combatirte, en el sentido de, de hacer lobby con dinero. Por supuesto que la iglesia también, no, no me la voy a olvidar, digamos, pero yo creo que tengo que hacer siempre esas diferenciaciones, es muy complicado. Eh, de todas formas creo que eh, digamos el debate no, no es imposible y, y el, la, el debate por el aborto está demostrando que si hay una masa crítica las cosas pueden cambiar, eso es, es innegable. pasa que con las drogas es muy difícil, eh, generalmente por esto, porque también están muy relacionadas con la inseguridad, con la delincuencia, con la juventud, etcétera Y eso asusta. Digamos. es muy fácil asustar a la gente cuando se debate se, se debate sobre las drogas y sobre qué salud, además hace muy poquito el Ministerio de salud de la Pampa incorporó a suba demecum eh, el aceite de cannabis medicinal más o menos en la misma línea eh, de la regulación de bueno del, del de la ley, digamos, del, del decreto reglamentario de la ley, solo para uso en la epilepsia refractaria, eh, la cepa charlot. Eh, y vos decías hace, o algunos días leí, eh, bueno, a veces la regulación es más dañina que el prohibicionismo. No, eh, la legalización. La legalización es más dañina que el, puede que ser el, que tan el prohibicionismo. Prohibi sí, puede ser tan... La, la, la legalización puede ser tan dañina como la prohibición. Eso se marca en, en, en un cuadro, que es un... De, de John, Marx. John Marx, es un, un médico inglés que eh, ha sido uno pioneros en al menos en, este, en el siglo pasado, porque antes se hacía muy comúnmente, en prescribir eh, opioides a personas que tenían consumo problemático de opioides, o prescribir incluso cocaína a usuarios problemáticos, lo que se conoce como mantenimiento y sustitución. Algo que además el Papa también combate. Pero lo, lo central de este esquema es que si nosotros, eh, y esto ha sido un cazabó durante muchos años, ¿no? si nosotros siempre hablamos de legalización y no hablamos de regulación, mucha gente se asusta porque dice considera que la legalización es la liberalización. Y eso puede pasar, de hecho. Nosotros hemos tenido durante muchos años publicidades de tabaco, y durante muchos años nos han engañado sobre el, sobre el tabaco y las consecuencias de fumar. Nos decían el fumar es perjudicial para la salud, pero no nos decían otra cosa. No nos decían que producía cáncer, eficiente pulmonar, no nos decían nada. Podíamos fumar en aviones. No sé si ustedes se acuerdan, pero sí, se podía sí, fumar en aviones, sí, sí. Y, en, y en un bar, o sea, te, también cerradito, en un bar de 4x4 se podía fumar. O, o, Entonces, o te podían hacer fumar. Esa información <risa> este, este podía. Esa información estaba de antes. Se sabía que eso era nocivo en la industria del tabaco, había logrado bloquearlos por, por el poder que había tenido. Entonces, si nosotros hiciéramos una legalización de modelo de supermercado donde no damos información ni controles, Podemos llegar a, puede llegar a pasar esto, digamos, también. Eh, porque podemos promocionarlo, etcétera, digamos. Por eso creo que la regulación de Canadá es muy interesante. la Regulación, eh, Canadá no permite, por ejemplo, la promoción, nos permite la publicidad, Uruguay tampoco. Eh, y esto es lo que tendríamos que tener con el alcohol también. Es decir, una visión sanitaria y una visión reguladora. ¿Hay que legalizar? Sí, por supuesto, pero hay que regular después. Para regular primero hay que legalizar, no se puede regular algo que es ilegal. Bueno, sí se puede y de hecho lo que tenemos hoy con la policía, te lo uh -huh. regula el, nar el narcotráfico, te lo regula los dealers, si querés, y la policía, porque ¿no? es una regulación negra, pero es una regulación. este Entonces mi, mi, mi frase fue en ese sentido, en sea, si vos prohibís totalmente, por supuesto que haces un daño, porque aparecen aparece el mercado negro, aparecen las sustancias adulteradas, la gente no tiene información, entonces mucha gente por ahí tiene una sobredosis porque ni siquiera sabe consumir lo que está consumiendo, porque no hay información. Y si vos lo liberás totalmente y lo dejás en manos de, de, de la industria, podés tener esos problemas que hemos tenido con el tabaco, que se promocione, que aumente la cantidad exponencialmente de fumadores, que te eh, oculten información sobre los efectos nocivos, etcétera Entonces la regulación es un punto intermedio, donde eh, se controlan las sustancias, se controla la producción y se limita la promoción y publicidad, eso es la regulación. Uh -huh. Yo creo que mucha gente se asustaba con la legalización, y lo puedo entender, porque tenemos hemos tenido una muy mala experiencia con el tabaco, tomó 30 años poder dar vuelta eh, el tema de la publicidad del tabaco, tener un convenio marco internacional sobre el tabaco, tomaron muchos años poder llegar a eso, y muchas vidas, millones de vidas. Eh, Ustedes piensen que en la Argentina en algún momento, no hace muchos, había negociaciones para que las tabacaleras, para frenar la industria del juicio, eh, indemnizar al Estado Nacional, indirectamente a los consumidores, a, a partir de esto a todos los que habían fumado durante 10 años, con la marquilla que decía fumar es perjudicial para la salud, porque básicamente no decía nada. Entonces, esa es la, la discusión. Yo creo que hay gente que tiene miedo, y me parece que ese miedo es razonable, si nosotros hablamos de legalización, sin ningún tipo de regulación. Sí, de, uh -huh. digamos... Por supuesto que eh, el autocultivo tiene que estar y, y de hecho en, el, en Canadá se dio esta discusión porque la policía no, no quería que hubiera autocultivo, etcétera Y el propio presidente Justin Trudeau fue muy muy firme en, en que se mantuviera el autocultivo porque es un derecho incluso constitucional para ellos y para nosotros. Lo que yo hago dentro de mi casa es problema mío. Sea, si quiero tener planta de hoja de coca, eh, quiero tener arbusto de coca o planta de cannabis mientras no la venda, es un tema mío. Estamos hablando con Emilio Ruchansky, que es especialista en, en drogas, se escribió eh, Un Mundo con Drogas, eh, y que va a estar el próximo viernes en Santa Rosa formando parte de una charla que habrá en la universidad. Eh, te quería así si que sacar un poquito del tema, pero no tanto, porque lo que vas a venir a conversar involucra a los medios de comunicación y que me cuentes tu reflexión y tus sensaciones y percepciones en este momento de los medios de comunicación, vinculados con lo que vos haces, pienso en la revista THC, pero en general, porque vos acabás de decir, sos laburante de medios que atraviesan problemas eh, particulares y graves como hacía rato que no pasaba. Sí, yo hoy trabajo en la televisión pública, en el noticiero de la televisión pública, Y estamos en un momento bastante complicado. Puedo hablar de lo que es la ciudad de Buenos Aires, donde eh, se ha despedido muchísima gente, han cerrado muchos medios nacionales, eh, ha sido despedida mucha gente de, de Radio del Plata, no nos podemos olvidar que hay 357 despedidos en TELAM, sobre una planta de alrededor de 900 personas. Eh, es una situación bastante preocupante. En algún punto porque se está perdiendo la pluralidad, de voces, y también porque se está permitiendo eh, determinadas fusiones como Clarín personal, digamos, eh, o Cablevisión personal, que, que atentan, digamos, contra contra cualquier posibilidad eh, antimonopólica. Entonces, eh, hay varios problemas. Eh, creo que, por otro lado, también el periodismo es responsable en gran parte de lo, de lo que está pasando ¿no? No, no nosotros no todos los periodistas pero pero si sí, algunos periodistas eh, han encubierto muchas cosas ¿no? Creo, eh, pienso en el caso maldonado lo que lo que las enseñanzas que deje ese caso pero también eh, lo que pasó en, en su momento y que fue como una de las de los disparadores de Ni una amenazaas con el caso de ángeles rawson ¿no? de cómo hemos violado la privacidad de, de, de esa menor de, de sus compañeros etcétera digamos eh, Y lo voy a también explicar el, el viernes que viene en la charla, digamos, lo, la, las, los delitos que comentemos con, con las personas que consumen drogas ¿no? o que fueron internadas a la fuerza. Es decir, eh, hay hay creo que hay un descreimiento también de la sociedad en, en el rol de los medios y, y de los periodistas. Y, y nos va a tocar a, a nosotros es, tratar de dar vuelta a esta situación. Yo creo que eh, en el 2001 pasó esto, donde la gente la, la población argentina se cansó de que le mientan los, los medios digamos eh, y vamos hacia eso, ¿sí? estamos yendo hacia eso, y es bastante preocupante pero creo que es una crisis que también compartimos con el Poder Judicial, con, con otros poderes digamos. la prensa es un poder y, y creo que el, el cambio grande, al menos que vemos veo en la Ciudad de Buenos Aires, es que tenemos un sindicato nuevo, se llama Cipreva uh -huh. que está en la calle, que están las redacciones cada vez somos más trabajadores de prensa y menos periodistas, eso es algo bueno también y Y bueno es una pelea, pero creo que todo ese ataque que hubo sobre todo de los medios públicos hizo yo que nos uniéramos mucho y como dice no hay mal que por bien no venga digamos no empezamos a hacer muchas más asambleas a conocernos eh, a salir un poco de, de de de digamos del estrellato que muchas veces con el individualismo que, que hay en la profesión y, y empezar a vernos como colegas no eso creo que también es importante. Emilio, muchas gracias por hablar este claro sereno con ganas de hacerlo este la verdad que aprendimos y más vale que si quieres agregar algo más sobre el tema en cuestión o sobre alguna otra referencia te no, a invitarlos el viernes a la charla si te tiene bien los datos para, para pasarles creo que va a ser una jornada donde se van a abordar muchos temas es es una jornada de política de drogas, además de cannabis medicinal, por supuesto, uh -huh. y, de, y de temas legales, y también es un punto de contacto para pensar eh, en estrategias. En La Pampa se está llevando a cabo un, un amparo muy interesante en, en, en cannabis eh, medicinal. Pude entrevistar a, a, la, a la usuaria de cannabis medicinal en una nota que hice para nuestras voces, me parece que es un amparo bárbaro, eh, que hizo el, el doctor Hongaro, Martín Hongaro, que ha sido también uno de los impulsores de esta charla, uno de los principales impulsores, así que eh, creo que tienen que venir y más allá de eh, del tema de drogas, eh, se va a poder discutir y tomar contacto con, bueno, va a estar Sebastián Masalo, la director de la red de THC, también Celeste Romero, este y gente local que, que trabaja con el tema de cannabis medicinal, así que también es un lugar para sacarse dudas. Gracias de vuelta. A ustedes.